Esas flores tóxicas brillaban como siempre salta salta y como salremos desapareció un depredador el agua salada y esas flores me aceleran voy primero a distancia respondía a la derrota superior el electrosión ya tiene fecha confirmada calma calma por eso no Esa bicicleta de carreras del pasado Exploto mi copa por el uso equivocado Salganza Tóxicas brillaban como siempre Salta, salta Y como sandrebus Desapareció el depredador El electroshock ya tiene fecha confirmada Calma, calma Por eso no hay problema Esa bicicleta de carrera del pasado kanare tola